Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola Juan Pablo, buenas tardes a vos. Buenas tardes a toda la audiencia. Eh, gracias por contactarnos. Bueno, bueno, te contactamos le cuento a la audiencia para que puntualmente con nos contaras cómo cómo este este como sos este una responsable de esta de esta área en el SAT de Ates Pampas, si no, mal lo no recuerdo, digo de no, los No, no. No, en realidad Eh, somos la Asociación Civil de Acompañantes Terapéuticos, más conocidos como ACATU. Ahí está, no, ahí no está. No debes haber escuchado nombrarse. ACATU, sí. es cierto. Bueno, me lo confundí con, como con el otro grupo, pero sos coordinadora de, del área de discapacidad en ACATU. De discapacidad, sí. Muy bien, sí. muy bien. Eh, nosotros ya somos una asociación conformada, ya tenemos personalidad jurídica, ya es como que vamos bastante adelante, digamos. Eh, Organizativamente, todo, todo, claro. Claro, con todos los proyectos, con todos los objetivos, ¿sí? siempre queda algo algo para cumplir, algo para trabajar. Muy bien. Valeria, ¿y cuáles son las problemáticas, las dificultades, cuáles son las vicisitudes con las que les ha tocado laburar en este tiempo específicamente? Eh, te digo a, a propósito de que ustedes vienen laburando concienzudamente y periódicamente van revisando el trabajo que hacen, ¿no, Valeria? Claro, bueno, en la general eh, es lo de siempre, los atrasos, el trabajo precarizado por el valor de las horas que eh, cambia según la obra social, según el trabajo, pero bueno, respecto de eso tuvimos el martes una reunión con colegas que trabajan para la dirección de discapacidad, eh, fue un poquito para charlar sobre la situación laboral de cada uno, Eh, el reclamo, básicamente, es para ver de qué manera podemos comenzar las tratativas para mejorar el número, ¿no? Porque eh, están cobrando 70 pesos la hora. 70 pesos la hora y esto desde hace rato, Valeria. Desde hace Desde cuando, hace rato, desde cuando desde 70 hace... pesos valían, servían para algo, inclusive. Exacto, exacto. Entonces, si vos equiparás el valor de lo que cobran con la tarea que realizamos, porque... En, en la mayoría de los casos somos eh, imprescindibles, ¿no? Eh, trabajamos con, con pacientes en, en una situación vulnerable y necesitan sí o sí una asistencia. Eh, entonces, bueno, es, ya te digo, ver la situación de cada uno, ver ciertas irregularidades como el atraso de los pagos o como colegas que están trabajando con más de un paciente y se les paga por uno. Eh, todas esas cuestiones, eh, vamos a empezar con lo, los reclamos desde la asociación, nos parece un reclamo totalmente válido porque eh, la canasta familiar básica no ha dejado de subir y, y estamos con los mismos valores eh, desde hace rato, como vos dijiste. Pero además sí, sí. este ¿qué, qué pasa con la vida de las y los acompañantes terapéuticos valeria cuando cuando pasa lo que pasó cuando tenemos una cuarentena cuando más allá de las dificultades que puede tener cualquier persona vos tenés que ir a laburar porque sos un laburante esencial una trabajadora esencial y Exacto. este estás tan corta de guita, digamos por ser sin, sintéstico qué pasa y, no, ¿A, a qué el... recurren Yo... valeria Eh, la mayoría, te diría casi todos, tenemos varios trabajos. O sea, no nos quedamos con uno solo porque evidentemente no se puede, con uno solo no no cubrís los gastos esenciales. Entonces, teníamos varios trabajos, tuvimos que salir igual, eh, movernos igual por toda la ciudad porque los trabajos son en el domicilio, eh, y bueno, eh, respetando por supuesto los protocolos, con las autorizaciones correspondientes y, y con todo, pero hay que salir igual. Y la excusa ahora es que por la pandemia se atrasa el pago de todos los, los sueldos y de todo lo que cobramos, pero nosotros seguimos siendo igual, ¿sí? Entonces es como bastante injusta la situación actual. Definitivamente, se ve se ve valeria de lejos además que al ser trabajadores y trabajadoras del grupo este de esenciales este deberían estar como más visibilizados y que no pasara esta situación o, o, o hay una o hay una una invisibilización si se quiere accidental porque la pandemia se lleva puesto todo valeria no en realidad eh, estamos sin ah, bueno no nos, no nos registran desde hace rato o sea Ajá. la figura del acompañante terapéutico no es como que nadie la registra somos esenciales somos imprescindibles en la mayoría de los casos pero no tenemos una, una visibilidad ni para el gobierno ni para las obras sociales ni para ni para nadie entonces bueno es uno de los objetivos de la asociación y eh, empezar a visibilizar lo que hacemos, a que la gente nos conozca, a que la gente sepa lo que es un acompañante terapéutico y todo lo que hacemos a diario. Mirá, por ahí es un poco para hacer una autocrítica como parte de la sociedad, Valeria, pero hay muchas personas que por ahí estamos mirando para otro lado porque hay temas muy delicados de los que otro se tiene que ocupar, de los que otra se va a ocupar, y yo, bueno, yo miro para otro lado porque, viste, son temáticas difíciles de asumir, de abordar. Vos, por ejemplo, trabajás en el área de discapacidad y muchos acompañantes terapéuticos lo hacen con personas que son adultas mayores de las que... Las familias generalmente por ahí están cerca, por ahí no. Digo, parecería que este tipo de laburo, Valeria, debería ser como, no digo remunerado de más, sino que debería ser muy bien considerado a la hora de pagar. Se ve que hay un salto entre lo que entiendo yo y lo que es la realidad impresionante. ¿Y cuál es la posibilidad de un reclamo contundente, Valeria, desde acá tú, este y ya hablando de una de un plan de medidas o de un plan de lucha de parte gremial de parte de ustedes? Sí, igual nosotros no somos un gremio, no nos manejamos como gremio. La idea es eh, enviar una nota solicitando una reunión con con el director de discapacidad o con la gente a cargo, eh, para ver si esos están al tanto de la situación. Eh, no es que uno sale directamente al choque, eh, es ir a sentarnos con esos a charlar, a plantear todas esas irregularidades que yo te comenté anteriormente y ver si esos nos ofrecen una solución. Creería, sí. creería que va a haber buena predisposición, porque en realidad... Eh, no es que ellos se manejan con acompañantes desde ahora, fue eh, eh, pues desde siempre, ¿no? Eh, hay gente que que necesita sí o sí a alguien que lo asista. Eh, básicamente eso, vamos a pedir primero una reunión, esperando una respuesta positiva, por supuesto, una una buena predisposición por parte de ellos para mejorar el número, para mejorar las condiciones, para, eh, para todo esto muy bien muy bien entonces hay buena predisposición también de parte de ustedes como asociación para ir a este, a este encuentro y llevar el reclamo de una manera bien este bueno se, se vas con esa tranquilidad valeria entonces sí, este sí, pero bastante. entendemos que que la realidad es compleja eh, que es bien bien compleja para las laburantas y los laburantes en todos los campos y bueno y el gobierno tendrá que ver cómo les da respuesta Mientras tanto este ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando, Valeria, en, en la, a nivel asociación? Con este formaciones, hay un montón de posibilidades virtuales que se han abierto últimamente, están haciendo cursos, están este, respondiendo a programas los los y las asociadas de acá, tú. Sí, sí, en realidad la asociación está cada vez mejor, o sea, eh, ya tenemos un lugar físico, eh, tenemos las oficinas, tenemos... Eh, un lugar, una casa que funciona como hogar para, para los chicos que son dados de alta, por ejemplo, de salud mental, eh, donde se brinda contención, donde eh, no los podés mm, largar al mundo exterior así tan de golpe. Entonces es una casa donde vos eh, trabajás todo lo cotidiano, funciona como un hogar, un eh, o hay un chico, eh, hay gente trabajando, compañeros nuestros, que están abocados a eso exclusivamente. Bueno, respecto del tema capacitaciones, eh, nunca se frenó. Eh, lo que pasa que las capacitaciones son online. No no hay posibilidades de hacer capacitaciones en el claro. con con cierto número de personas. Pero han continuado pero... las capacitaciones, digo, porque sabemos sí, sí. Que, que periódicamente están eh, reforzando esa parte, Valeria. Está sí, muy bueno sí, pues, saber no. que están ahí, ¿eh? digo, porque sí. es un laburo muy silencioso. Y bueno... este Bueno, vamos... pero para para eso es la asociación, para visibilizar nuestra situación, ahí para está. abarcar cada vez eh, más, porque abarcamos muchos lugares, lo que pasa es que la gente por ahí no lo sabe, o sea... Abarcamos salud mental, discapacidades, escuelas, es un montón de cuestiones que atendemos y, y que no no nos tienen por ahí mucho en cuenta. Bueno, bueno pues, habrá que, habrá que aparecer en el radar, Valeria, definitivamente esperamos que por ahí la, el, la, el granito de arena desde de Radio Carmes lo, lo ponemos, sobre todo reflejándolo para que las personas que nos escuchan entiendan y capten que está, hay un mundo de, de laburantas y laburantes que, que necesitan de esta ponerse al día para poder este seguir, como quien dice, haciendo cada una y cada uno su función. Eh, Valeria, eh, seguimos en contacto para reflejar el avance de esta negociación que va a haber, eh, y cualquier novedad poder contarle a la audiencia. ¿Te parece? Por supuesto, dale. Cuando quieran estamos a disposición para lo que quieran y necesiten. Bueno, buenísimo, eh, buenísimo. Muchas gracias por el espacio y bueno, esperemos tener una respuesta positiva. Muy bien, lo vamos a reflejar en cuanto haya una respuesta, en cuando se redondee la negociación. Gracias ahora, eh, sí, Valeria, está. que tengas buena tarde. Muchas gracias, igualmente, hasta luego. Ahí estaba Valeria Celarayán, la coordinadora.